Hola a todos los que nos están escuchando dentro de la región de Aysén. Eh, comenzamos un nuevo capítulo de sesiones en vivo del Radio Latué. Eh, esta vez nos cambiamos de lugar, estamos en Puerto Cisnes, en un muy bonito lugar, que es la biblioteca, y estamos acompañados de un músico, músico de acá de la Patagonia, eh, academicista igual, y que nos tocó o nos va a presentar su trabajo musical Eh, en un rato más eh, Ahora Ospaldo, eh, ¿Qué se siente vos, tocar acá en la biblioteca? En una biblioteca tan linda Tan cercana también a la, la literatura A la música blues también Que puede ser bien ligada a, la, a lo arte A los libros ¿Se siente alguna energía especial? Es, eh, bueno, hay energías especiales Sobre todo la gente que ha venido Bueno eh, Estoy contento de eso porque es bonitos espacios que tienen acá las personas que trabajan y muchas veces pasan de largo todo eh, y la idea de hacerlo aquí fue para convocar y que la gente se acerque porque hay muchas cosas que uno de las cuales pueden utilizarse acá mucho material mucha información eh, y leer libros en menos daño que leer una pantalla. De y estos pasos casi siempre se pierden porque la gente no viene simplemente a estos lugares. Pues, sobre todo en, esto, en, en Puerto Cine que llueve tanto, debería ser más aprovechado. Aparte está acogedor, está calentito. Entonces buena opción venir a, a leerse un cuento. Buenas nada. tardes. Buenas tardes. <risa> Vamos a compartir un poquito de música y que quede claro aquí que lo importante es la energía y el mensaje que se quiere entregar, que es un alto definitivo al abuso y el lucro con la naturaleza, ya porque lo único que va a, se va a obtener con eso es la destrucción de nosotros mismos, absurdo, ¿no es cierto? Entonces no hay que pescar ya a esas personas ansiosas de poder y, y de dinero, cosas materiales, ya y, y menos soportar que vengan a interrumpir la vida tranquila de uno para su beneficio, no más lucro a la naturaleza. Eso es lo más importante de todo esto, de todo este blues que va a salir Que es un blues de aquí, de la zona Inspirado por el entorno que ustedes ven Vamos a proceder con el primero que es El que explica un poco por qué canto blues Yo canto blues o kan blue Si está todo bien O si está todo mal de las mentiras de venir a saquear la naturaleza es libre todo bien bueno, como decía ahí no, salvo, no solo canto por cantar ni porque encontré que me salía bonito sino que porque hay que decir algo cuando uno ya maneja ciertas herramientas tiene que utilizarlas para lo que cree que es conveniente y en este caso, como le decía es Eh, generar una energía que nos permita a nosotros tener la conciencia y podamos darnos cuenta que lucrar con la naturaleza no está bien, está mal. ¿Ya? Y bueno, el blues nació de mí espontáneamente, digamos, porque estaba aprendiendo a tocar guitarra como cualquier ser humano y como todos podríamos hacerlo, incursionando en la música, bien tardecito, ya a los 18 años, todos me decían oh, mejor estudia ingeniería o algo, ¿cómo va a estudiar música? ¿No has tocado nunca en tu vida una nota? Pero bueno, algo dentro de mí me llevó a agarrar una guitarra y no soltarla más. Entonces, eso es para decir que se puede y no importa la edad. ¿No es cierto, Jerónimo? <ríe> me gusta verte. La música y las cosas en general en la vida hay que sacarlas dentro en el momento que uno quiera nomás. Ya no hay que preocuparse de la edad, del lugar, de nada más. Ahora, el blues, la particularidad y por qué, no, no sé por qué fluyó, pero... Pocas, pocos acordes, dos, tres acordes, los más básicos, el blues más básicos. Y cantar del sufrir y digamos como especie de libertad de los esclavos, ¿no es cierto? Que lo estaba manifestando en ese momento. Ahora, bueno, igual siento que se es un poco esclavo, un poco bastante. Así que tiene sentido que esté tocando blues todavía hace muchos años desde que se inventó el blues y muy lejos de donde se inventó. Bueno y pasando más a tu trabajo, a la música que estamos escuchando recién, eh, el blues también ligado como al, a la gente pobre, a la, a, la, a la gente a los esclavos norteamericanos y esa música igual se refleja en las letras que es como de lucha, harta lucha por cuidar su, su entorno y importante y, y igual se acomoda mucho a la actualidad. ¿Qué me de eso? Bueno, por supuesto que en ese momento ellos sentían una gran opresión con la con la esclavitud eh, y específicamente del blues del delta del Mississippi habla más de eso, pues de, la, de las personas que no estaban en un campo trabajando esclavizados, recordemos. Entonces no había ningún tipo de facilidad ni para hacer música. Entonces esto lo sacaban del alma con lo que tenían ahí y ese es el valor. ...que le encuentro yo... ...que a lo mejor me tocó a mí también... ...me tocó mi, mi esencia... ...y que... ...digamos me ha permitido también para canalizar toda la energía a veces reprimida o a veces sentirse bien también, porque no? y cantaban con alegría ellos también ahora, ¿qué pasa con el blues del Delta a diferencia del otro blues? es que después va evolucionando esto, va llegando a las ciudades y las temáticas obviamente cambian, una vez el blues llegando a la ciudad empieza a cantar la gente, empiezan a llorar de que oh, ya no tengo dinero, no tengo casos donde vivir, ni siquiera tengo a una mujer, eso lloraban los bluesmen de ciudad, digamos un poco más que venían a recorrer bares o recorrer lugares. Entonces cambia ahí la temática. Yo me quedo más de las raíces donde uno canta o clama por lo fundamental, que para mí es eh, el respeto a nuestro entorno donde vivimos, a, la, a los demás seres y el respeto a nosotros mismos partiendo por ahí. Así que el mensaje rotundo que yo dije antes de partir, ¿no es cierto? Y lo repito porque nunca está de más, es no al lucro con la naturaleza. Muy bien, eh, y es el mensaje un poco que estamos trayendo desde la radio desde la red también regional por una Patagonia Cima minera y acercar este mensaje a la gente de cualquier tipo de, de forma ya sea música, literatura, mensaje, lo que estamos haciendo ahora con la radio entonces, ¿tú cómo ves el tema musical acá en la región? ¿Cómo, cómo si, si tienes alguna experiencia de, de alguna relación que has tenido con otros músicos si hay participado en en algún o sea si te han invitado a tocar a algún lado ¿Y, y si existe alguna relación entre música bueno sí a, a las preguntas que hiciste he tocado con, por por varios lados me han invitado o yo he ido nomás, no es cierto porque siento que el, el mensaje de, de de ¿no respeto a la naturaleza y no al lucro de ella, es algo que tiene que manifestarse en todos lados para ayudar a que la gente tenga conciencia, que pare un poco de su vida de ciudad, los que vienen en la ciudad o los que están encerrados en alguna cosa en específico, que abran su mente y se den cuenta que si hacemos daño al entorno nos va a repercutir a nosotros, a nuestros hijos o nuestros nietos, pero a nosotros como raza humana. Y bueno, no, afortunadamente aquí en la región hay harto músico y harto y música <risa> y bueno, man, sí, harto talento, mucho talento, es un gusto ir a un local o ir a cualquier evento que se hace en una plaza o en cualquier parte donde haya música en vivo porque siempre hay música buena, los músicos son muy buenos. Man. Ahora, de eso yo no tengo... Nada que decir, lo reconozco y felicito a todos que hay gente estudiosa, que le gusta la música, se preocupa de que salga todo bien. Ahora es tiempo, un pequeño llamado para el que se sienta nomás eh, tocado, de ahora esa herramienta tan poderosa y bonita que, que lo hace, que lo están haciendo, es momento de compartir cosas valiosas ya. ¿no es cierto? Que las letras o la intención con que uno haga una canción, aunque sea instrumental, tenga ya una intención un poco más altruista, ¿no es cierto? Pensemos nosotros en el bienestar de nosotros mismos y del bienestar de todo lo que nos rodea. Así que hago ese llamado a los músicos, porque, bueno, no solo a los músicos, a todas las expresiones artísticas, porque nos tocan los sentidos y nos permiten elevar nuestra energía, ¿en qué mejor que hacerlo con esa proyección de nosotros crecer? como seres humanos, como seres vivos en general y cuidarnos nuestro entorno, cuidarnos nosotros mismos. Yo no vengo del Mississippi. Yo no sé lo que piensas tú. Yo no vengo del Mississippi. Yo no sé Piensa tú. Yo no vengo del Mississippi. Vengo del blues, blues, blues. Mississippi. Sto. Io non vengo Aluda Por na mañana los veo Dirigirse a un lugar ya sé que ya es tarde porque de Yes. Mississippi Yo no sé Lo que piensas tú Yo no vengo Del Mississippi Actualidad, se, han, se han estado desarrollando un, un sinfín de proyectos que pueden dañar el entorno en el que estás hablando tú, por ejemplo eh, las prospecciones mineras ya empezaron eh, empezaron a sacar carbón las salmoneras están instaladas hace mucho tiempo en la Patagonia entonces la música puede ser un buen elemento de, de transmitir ese mensaje y acercar también ese mensaje a la gente porque nosotros hemos estado visitando ferias Eh, estamos haciendo harta campaña en relación a las minas pero la gente no, no se siente identificada yo creo no se siente parte de, de esa lucha porque no la tiene cerca no la tiene no le ha afectado a su entorno más cercano que en este caso es su familia pero si sí los vemos en otros lados gente que le están quitando ya sus tierras y, y gente que le están obligando también a vender y eso es como un destierro a la, a la gente que se le está haciendo Y qué opinas tú de, te, de esta actualidad minera que se está, que se viene a la Patagonia, que ya está instalada? Es algo terrible, pero afortunadamente nosotros eh, tenemos la responsabilidad de frenarlo. Nosotros podemos hacerlo, ya, porque somos nosotros mismos los que viven, los que habitan este lugar, los que permiten eso. Entonces eh, me alegra mucho ver gente, ¿no es cierto, todos los que están escuchando, la mayoría. Eh, de que están haciendo fuerzas para que finalmente se logre una conciencia y ojalá se llegue a entender pronto porque yo sé que se va a llegar a entender en algún momento y ojalá que sea pronto para que no sea tarde de que el lucro de la naturaleza eh, solo beneficia unos pocos y eso eso es lo que hay que atacar o sea, ¿quiénes son los que están detrás de todo esto? llegar ahí y eliminarlos y hacerles entender de que no o sea no, no se puede, no se puede esclavizar animales solo para el lucro, no se puede inundar tierra y destruir vida solo por el lucro, ¿me entienden? no se puede contaminar agua, aire y tierra y eliminar a los mismos, a los propios seres humanos por el lucro y, el, y las ganadas de unos pocos esos pocos hay que llegar identificarlos quienes son y ahí está la madre el cordero hijo. bueno, también aprovechar de saludar a la, a la radio amiga que nos transmiten a través de la semana, como son Radio Placeres, en Volperaíso, Radio Mapu, Radio Tamara, y todas las radios que se suman a estas transmisiones. Eh, para ir ya terminando esta entrevista a Osvaldo, eh, nosotros sabemos que tú tienes una academia acá y me gustaría que me encontráis un poco esa experiencia acá en Puerto Cisnes, cómo, cómo te fue y cómo fue recibido ese, como ese proyecto por la gente, por la comunidad. Una experiencia positiva desde el comienzo, mucho interés, harta participación de todas las edades. de, de los más, la, Las personas más pequeñas que asistían tenían cuatro o cinco años y los más adultos, 60 para arriba. No. Entonces es positivo eh, la gente, las ganas que tiene de, de digamos, ampliar sus capacidades. Fue muy bonito sentir todo eso. Así que contento con Bueno, eh, y para terminar, si quieres dejar algún mensaje, si quieres pedir alguna canción que siga tocando o un mensaje que quieras dejarle a la gente que está escuchando. Bueno, voy por el mensaje, digamos. Ahí la música se la dejo a usted, yo sé que va a ser algo a hoc, digamos. <risa> y como mensaje, que es un mensaje positivo, de tranquilidad, de paz, de amor, de estar tranquilos, porque si nosotros tomamos conciencia... Y hacemos las cosas bien, todo esto va a cambiar. Así que hay que mantenerse tranquilos, no desesperar, nunca ir a la violencia, porque eso es lo que están esperando estos seres, que haya violencia y que haya un motivo para poder seguir devastando y seguir eliminando personas. No a la violencia, sí a la paz, el entendimiento, la cooperación, y en ese sentido que por favor ya es hora de darse cuenta que el gobierno solo sirve a estos mismos intereses, entonces hay que generar un espacio donde puedan vivir las personas que se encuentran capacitadas, en ser responsables de su vida, nos, necesitamos que alguien nos esté cuidando, que alguien nos esté dando salud, alguien nos esté dando educación, que alguien nos esté obligando a vacunarnos, a los chips, Estoy hablando a todo el mundo. Se fijan, eh, no, no necesitamos gobierno, solo necesitamos que nos organicemos y cooperemos mutuamente. Eso, eso. Muchas gracias por escucharlo y atento a la página patagonialibre.org libre en donde se transmite la radio de la TVE todos los días. Eso. Buenas. Muchas gracias. Ahí, cuidado. No, sé. no ya eso se borra. ¿no? Y bueno. Como decía, el blues también es muchas veces improvisación, bueno, la mayoría de las veces para mí. Eh, se estructura algo cuando hay un mensaje específico que, específico que decir, que lo voy a decir al final, digamos. Ahora voy a aprovechar esta instancia para improvisar un poco. Si alguien quiere manifestarse de alguna manera, no hay ningún problema con lo que esté a mano. Porque imagínense, los esclavos no tenían hacían blues sin instrumentos a veces porque no les pasaban instrumentos agarraban cualquier cuerda, la tensaban con algunos alambres agarraban unas joyas, unas botellas, tremenda banda hecha así que pongámosle, si alguien quiere manifestarse ayuda con el pie oh. Esta hora hacer un blues para la energía aumentar. Ya si todos salgamos positivos. Así que pero... Tiene un final, no es cierto, pero la idea, como decía, es que nos vayamos todo el día con energías, con buenas vibras. Que eso es lo que también quiero plasmar en toda la música que hago cuando toco en vivo, porque no es la idea es de que mírenme como todos y todo eso, no, sino que eh, vamos impregnados de esta energía todos juntos, porque cuando yo hago esta música me siento muy bien y eso es lo que quiero compartir con todos, que se sientan bien, que Y que les dure mucho, mucho, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que la responsabilidad de estar bien es de ustedes mismos. Pero una ayudita no está de más. Entre todos, generemos una buena onda hoy día. Y esa onda, a mantenerla, ¿no es cierto? Para de aquí a donde estemos. Y a ver si se enganchan con lo que dice esta canción para que apoyen juntos y hagan más energía. Queremos más verde hay mucho cemento nan na. más verde Solo así. usted será feliz Solo así. Solo así. usted será feliz no, no, no, no, no. si usted será